The land is sent h e The e a s is not home.、If、the wind is right, you can sail away and find serenity. Oh, the k CCM. 20 años con la mejor música. Fue por cierto el mismo creador de Children que reventó en todas las pistas a baile de Europa. Y antes de irse, nos dejó temazos tan impresionantes como este. One on one, uno y uno, suman uno. 606-712-658, hoy es nuestro Dedication Day. Paso a paso, golpe a golpe, asalto a asalto. Cuando salgo a entrenar, siempre escucho Play Kiss con Ricky García. La música de los 80 que más me motiva. c o n r i c k y García. Muy adecuada ¿eh? para la época en la que estamos. ¿eh? Que, bueno, en Operación Bikini, ya sabéis, ¿eh? hay que lucir palmito en la playa y esas cosas. Y esta canción está dedicada al culto al cuerpo, se llama Físico. Y es ella, por supuesto, la grano l i v i a n e w t o n John. Bueno, son las siete y cuarto, una menos en Canarias. Dedication Day. Bueno, vamos hasta Barcelona. Barcelona, ahí está nuestro amigo Raúl. Hola, Raúl. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Pues mira, acabando de trabajar ya, q u í he parado ahora justamente para hablar con vosotros. Ah, muy bien, n a qué te dedicas, Raúl? Bueno, pues soy mensajero. Ah, muy bien, hombre, b u e n o ahí repartiendo alegría, ¿eh, hijo? Sí, repartiendo paquetes por ahí. Sí, p u Es una alegría que te l l e g a un paquete, bueno, a menos que sea una carta de Hacienda, ¿eh?、Que、entonces ya es otra cosa. <risa> eso, eso, ya, eso ya no, eso ya no. Oye, Raúl, ¿tienes un par de iconos de los 80 para contarnos? Pues sí, mira, a mí me encantaba mucho Pumuki. Pumuki,、me、ah, encanta, muy bien, muy bien. Me encantaba aquella, aquel muñequito con los pelos de puta n que incluso me cortaba el pelo igual. Ajá. ¿Ah? Y, y luego otros dibujos que me gustaban mucho, los diminutos. Los diminutos, vale, perfecto. Oye, Raúl,、sí. ¿te quieres ganar una camiseta? Venga, vale. Venga, va, a ver si adivinas. Esta es facilísima, además, súper cachonda, ¿eh? A ver, ¿de qué serie de televisiones? Fíjate. Venga, vale,、eh. v a Hostia, es? oh. No valen tacos, eh. <risa> va, ¡Benigil! Va. ¡Eso、pues、es Benigil! ¡Benigil! l s í Me encantaba esta serie, ¿eh? me encantaba. No veas tú sí, lo que me reía sí, yo. Bueno, bueno, bueno Muy con, buena, muy buena. Con Benny Hill cuando le iba a la a b u e l e t e t e acuerdas de la a b u e l e t e ese que tenía en la serie? Así bajito, Calvito iba y empezaba a darle collejas. Sí, <risa> le daba una vez es que no vea. <risa> bueno, r a ú l va. ¿A quién quieres dedicarle la canción y qué canción quieres? Va, adelante. Pues mira, quiero la canción de. Bueno, una, una que tú tengas así de s i s s i Catch, una que sea conocida así y tal. s i s s i Catch,、y、vale. La quiero de, ¿sí? de, de, de dedicar a, a mis tíos, a mi tía Rossi y a mi tío Ismael, que me están escuchando. Ah, muy bien,、y、un saludo. Sé esta música, y sé que esa música les gusta mucho. Fantástico, pues ya está sonando. Te voy a poner la de, la de I Can Lose My Heart Tonight. Ah, pues perfecto, gracias. Gracias a ti, Raúl. Feliz Semana Venga, Santa. Buenas tardes, un saludo a todos igualmente. ¿Quién n o recuerda a Sissy c a s h eh? La guapísima Sissy c a s h Y este uno de sus exitazos. Sí. Yo chévelo. すいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせいせい <Kiss. S 2> Con Ricky 7 24 24 6 7 1ス 658. Ya sabes que tenemos abierto el teléfono para que nos llames y le dediques una canción a quien te dé la gana. A seis minutos para alcanzar las siete y media, a las seis y media en Canarias. Uy, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Sí. Los chicos de All That She Wants repitieron éxito sin cambiar fórmula. Ya sabes lo que dicen. Si algo funciona, no lo toques. Y repitieron desde luego que sí que lo hicieron con esta canción. Seguro que es de tus favoritas. Se llama t h e s i g n FM Kiss. 20 años con la mejor música. a e s Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. 77, una menos en Canarias, en directo, como todas las tardes aquí en KissFM. Nos vamos hasta Lugo. Ahí tengo a mi tocayo, Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes. Muy cansado, o c o m o l l a m e Cansado, es que Ricardo es、eh, Es médico, es médico rural y Ricardo te vas moviendo, ¿no? Por la provincia de Lugo visitando a gente que te requiere, ¿verdad? No, por la provincia no, por, por, por la montaña de Lugo.、Ah, por, por la, la montaña, por la montaña, caray, caray, caray. Oye, ¿y qué tal? Cuéntanos alguna experiencia tuya de estas en tu trabajo. Pues mira, ahora vengo de ver un enfermo y tuve que ayudar a un amigo a matar un pollo, un gallo y una gallina porque él no los destripa, que le da asco y a mí me da pena matarlos. Él los mató y yo se los limpié. Así que mira, tú qué trabajo de médico. ¿verdad? Bueno, oye, hijo, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿eh, Ricardo? Si no lo comemos, ¿eh? Ricardo, oye, un par de iconos de los 80, ¿va? ¿Cómo lo tienes? Pues mira, el, el ordenador, e l ordenadora que hay e l d o era un ordenador, el Astra, el PCMW. Ah, el Astra. Tuvimos mis hijos y yo,、sí. y ahora me dan clase a mí, yo ni idea, <risa> y ellos ya saben. <risa> Y de canción me, gusta, me gustaba, pero ya no me gusta tanto lo de Bagels que el vídeo m a t ó a la estrella de la radio, ¡Ah! que es mentira. Que no la mató todavía, gracias a Dios. Gracias no, a vosotros. no, todavía no, ¿eh? todavía no. Que se espere un poquito, ¿eh? a que me jubile, por lo menos. v í d e o Keltra Radio Store. Va Ricardo, ¿te atreves a adivinarme una, una banda sonora de una serie de televisión y te r e g a l o una camiseta? Lo, lo, lo intento, los otros los acerté todos, pero este no lo sé. Venga, ya verás, ver, ya verás vamos, cómo la ver. aciertas. Mira, ahí, ahí va, ahí va. a Una serie de policías, te doy pista. Preciosa, e h la banda sonora es preciosa. ¿Qué、pues, r e g a l o Pues si había muchos policías y mucha gente allí. Sí. ¿Eh? Pues no sé, única, no, no me s u e n a únicamente la de Canción Triste de Gil e Strick con Ricardo. ¡Canción Triste de Gil e Strick con Ricardo, Ricardo! Muy bien, muy bien, fantástico. Es una es preciosa, la banda sonora es preciosa. Ricardo, la has acertado, ¿eh? Fantástico. ¿sabes? Hombre, un blusero y un rockero algo tiene que suer. Claro que sí, oye, pues oye, ¿qué canción quieres dedicar y a quién se la quieres dedicar, Ricardo? Si me permite, se la quiero dedicar a Putin. ¿A Putin, sí? ¿Algún、y、mensaje? Te, te explico por qué. A ver, es、venga. un tío malo, avaricioso. Lo quiere coger todo. Se está riendo de nosotros. Entonces, yo lo quiero invitar a Fonsegrada ¿Sí? para ver si por el camino coge algo más. Una f i l a r i a que se ría, una disentería, una malaria. Oye, y como pero está l i s t o una l i s t e r i a Pero Ricardo, escucha, ¿por qué no vamos más en positivo y le invitamos a un orujo de estos de café,、eh, de licor de café?、Eh, no, no, no, q u e eso da mucha fuerza y lo entone, que se tome el bosque a todo lo que q i e r a allí. Bueno, ¿y cuál le dedicamos? Pues yo no lo voy a dedicar, voy a dedicar al Walking by Marcel para que se quede solo, pero mira, le voy a dedicar aquí a toda la gente que trabajamos hasta ahora. It's my life. Porque no, como los gallegos decimos que no queremos en las megas y a ver las ainas, a ver si hay milagros y a ver los ailos y a este tío se le, le encierra e chipes. Bueno, pues la canción de Tall Talk is my life, ¿no? ¿Qué es esta? Mira. Sí, señor. Muchas gracias, Ricardo. Que tengas una buena Semana Santa. Muchas gracias. Una parte que hicimos aquí. Adiós, Ricardo. Y un beso a Leo. De tu parte, ahí están sonando. o c h a u c h a u ウィン You know it's true. Lonely Heart Quiere decir、eh, propietario de un corazón solitario. Bueno, seguramente eres propietario de muchas cosas que son importantes para ti, ¿verdad que sí? Y ahora que bueno llegan las vacaciones de Semana Santa, lo mismo te vas unos días por ahí de asueto, como voy a hacer yo, y te gustaría estar tranquilo. En calma, sabiendo que en tu casa está todo correcto y todo seguro, ¿verdad? Bueno, pues yo te aconsejo, te sugiero que instales una alarma. Es mucho más sencillo de lo que crees, ¿eh? Y Securitas Direct sabe mucho de ello. 900-129-129. El teléfono es gratuito. 900-129-129. Ellos te informarán de todo de manera muy fácil. Y así mañana tus agobios serán otros. Bueno, amigos, a 7 minutos para las 8, o las 7 en Canarias. Pues todo el equipo de Play Kiss os desea que tengáis una muy feliz Semana Santa. Si no tenéis puente, pues oye, a partir del miércoles, ¿eh? nosotros sí. <risa> Vamos a descansar un poquito, ya nos toca. Eso sí, durante toda la semana, la mejor música del mundo aquí en Kiss FM, que se va a quedar con todos vosotros, Gustavo Luna. Y por mi parte, nada más. ¡Me marcho! Nos encontramos el próximo lunes después de Semana Santa. Que lo paséis muy, muy bien. Os mando un beso y un abrazo muy grande. Os quedáis con la música de Kiss. ¡Feliz Semana Santa! ¡Adiós! w h t d you mean?